Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. Taxistas de Santa Rosa le piden al Estado Provincial Ayuda Económica para paliar la crisis que genera el coronavirus. José Bocalate, gremialista del sector, le contó los reclamos a nuestro cronista de exteriores. El petitorio que trajimos es, se lo entregamos al secretario del señor gobernador Siliotto, a la espera de una solución eh, de algún subsidio, algún caja de alimento, algo para, porque nosotros lo que estamos pidiendo es que si se para todo, eh, que por lo menos nuestros trabajadores tengan algo para llevar a su casa, eh, sobre todo comida para sus hijos, y bueno, eh, yo creo que eh, por lo que nos han dicho en casa del gobierno vamos a tener eh, una solución. Sobre todo la semana que viene, que esta semana fue eh, terrible, fue con lo que ha bajado los. La cantidad de viajes y las recaudaciones para ellos eh, realmente se están llevando entre 300 y 400 pesos, algunos otros 200 en el día y con eso no se puede vivir. El presidente de la Cámara de Comercio Local, Roberto Nevares reveló en periodismo turno mañana que también solicitaron ayuda financiera al gobierno provincial para pagar los salarios. En principio estábamos esperando la resolución que tomara el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, todo, y bueno, nos hemos estado reunidos y... Como, como, todo, como toda actividad comercial, eh, la nuestra, eh, también está sufriendo todos lo, lo, lo, los avatares que, que imponen esto. Así que también le hemos presentado una nota al, al gobernador Silioto, eh, por supuesto avalando todo lo que está haciendo en lo que respecta al tema de, de, de salud, y bueno pero, pero sí preocupados con, con la situación que, que está pasando. Hoy estamos haciendo un relevamiento de de cómo está la actividad comercial, de servicios, industrial y realmente es, es acuciante, es acuciante, realmente es acuciante. Un piquense está varado en un aeropuerto de Perú a raíz de la crisis que genera la pandemia. Francisco contó su caso desde Lima. Con un grupo de argentinos nos fuimos quedando porque estábamos con un, nada poca plata. Eh, a mí, por ejemplo, particularmente en el hostel donde estaba, me pidieron específicamente que no volviera, que no regresara. Un poco por el miedo de, de, de, de contraer la enfermedad y otro poco por una cuestión simplemente de, bueno, de, de que el mismo decreto que ha sacado el presidente eh, los prohíbe de seguir hospedando gente nueva. Esto es como para intentar controlar el tema del virus. En su columna de cada jueves en la mañana Kermesera Fer Urdanis aportó otra mirada sobre el coronavirus, el impacto en los territorios barriales y la respuesta de las organizaciones sociales. Me parece muy importante también ser conscientes de que, de que hay que dejar de, de señalar y, y criminalizar siempre a, la, a las clases más bajas. ¿No? a la gente que está precarizada en todo sentido, a las madres, porque en general son muchas madres, y eso es importante remarcarlo, son muchas madres las que hoy en día tienen que hacerse cargo de una situación que les borda las manos, ¿sí? gente que tiene que salir y comer al día y que a su vez no tiene las herramientas para poder acceder ¿no? a todo esto, lo que es la educación virtual y, y todos estos accesos, Bueno, nosotros este, tratamos desde, ya que la biblioteca no ofrece su servicio, poder ayudar de otra manera, que es lo que estamos haciendo todas las organizaciones sociales, este, entendiendo también que la gente con la que trabajamos, este, tenemos compañeros en factores de riesgo, tenemos familiares, entonces me parece que lo que hay que generar es una gran red de solidaridad y de empatía, eh, sin juzgar al del lado, sin enojarme porque tengo que esperar un minuto en un negocio porque hay que entrar a dos. No, me, me parece que, que lamentablemente nos está llevando a, a una histeria también social muy grande. Trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados reclamaron formalmente cumplir tareas desde su casa. Lo planteó en Radiocracia el secretario general del gremio Aldo Bafundo. La idea es trabajar, como te decía recién online, poder mediante la tecnología seguir haciendo cada uno lo que le corresponde, pero desde su hogar, como se está haciendo ya en un gran porcentaje de la administración pública provincial. Nosotros tenemos claro que en la legislatura asisten personas de la sociedad a consultar o en algunos casos a buscar algún tipo de solución y eso también es un riesgo no solamente para los que trabajamos acá, sino también para el que viene en caso de que haya alguien infectado y no podamos identificarlo, por eso es el pedido del gremio que esta institución se mantenga con una guardia necesaria y poder trabajar eh, online, como te decía hoy, con los distintos proyectos y resoluciones que se hacen acá en la Cámara de Diputados.